Las 11 y 3 minutos de la mañana.、Eh, seguimos aquí en Radio k e r m e s en Radiocracia, de acá al mediodía.、Eh, en el año 2018, Esteban Hotz, un joven,、eh, fue condenado a tres años de prisión en suspenso y siete años de inhabilitación para conducir cualquier tipo de vehículo. En el siniestro vial fatal、eh, murieron seis personas. Eh, todos de la familia Sidrack Palacio. Y、mmm, desde que le dieron la condena a esta persona, que no fue ni un minuto a la cárcel, están denunciando que Esteban Hodge sigue manejando. Lo, hicieron, lo hizo la familia cuando Esteban Hodge viajaba a Mar del Plata.、Eh, y ahora me llamó la atención hace unos días que Mónica Sidrack publicó en redes sociales. Que Esteban Hodge volvió a tener carnet de conducir, cuando supuestamente hasta el, hasta el año que viene, hasta,、eh, sí, hasta el año 2025, tiene que cumplir la condena de siete años de inhabilitación para conducir vehículos. Me llamó la atención esa publicación en redes sociales, por eso la convocamos a Mónica para hablar unos minutos, porque nos interesa saber qué pasó, pero también nos interesa qué pasa con las familias víctimas de. Eh, siniestros, siniestros viales en la, en la provincia de La Pampa.、Eh, Mónica, buen día. Juani y Mauro de Radio Kermestre saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal, Mónica? Acá estamos bien. Bueno, Como co podemos, va. Sí, y uno imagina eso.、Eh, contanos que,、eh, qué fue lo que pasó que motivó a que vos hicieras la publicación en redes sociales denunciando que Esteban Hotz volvió a tener un c a r n é para conducir. Eh, t e cuento me llama en un estado de crisis emocional mi ex nuera, la mamá de una de mis nietas fallecidas, este, que lo encuentra al señor Esteban h o t en la Palacio、eh, manejando una camioneta nueva. Entonces ella se cruza delante de él y lo frena y llama a la policía. Es lo que teníamos ya todos previsto de cuando lo viéramos manejar. Uh -huh. Porque él tiene, tenía este, prohibido manejar hace 7 años,、claro. como bien dijiste vos. Entonces el señor se queda, señor, entre comillas, se queda dentro de la camioneta hasta que llega la policía. Cuando llega la policía, se baja, saca de la billetera el carnet de conducir.、Uh -huh. Así que, ¿Es un carnet de conducir tengo... que está actualizado? Está actualizado. Sí, está actualizado,、Ajá. ahí automáticamente llamamos al abogado, nuestro abogado, el doctor aguerrido, y contactamos de que, de que sí, que el señor este, por buena conducta, no sé qué sería buena conducta, mantar seis personas, q u e hizo el de buena conducta,、uh -huh. le dieron a los tres años, ya le renovó el carnet. A, no、ver, a ver si logramos entender. A los tres años de haber sido condenado a siete sí, años a... de inhabilitación, él ya tenía、sí. un carnet. Ya le dieron el carnet por buena conducta. O sea, no había cumplido ni la mitad de la, de la pena、no. o de la inhabilitación y ya le dieron el carnet. Ya le dieron el carnet. ¿Y eso se lo dio、eh, Tránsito de la, de la Municipalidad de Santa Rosa? Por supuesto, sí. Sí,、Ajá. Yo siempre dije que esto、eh, desde, el, desde el punto cero estuvo mal hecho y bueno, ¿viste? sigue siendo así. Y... Lamentablemente sigue con el poder y todas las influencias que él tiene y él se maneja como nada, como si se le hubiera gustado tres perritos y los mató y bueno, saco la camioneta y ando, total. Aparte con una altanería, con una... impotencia, así se baja. Una impunidad. A, una impunidad total,、uh -huh. pero ni un poco de agachar la cabeza y, y a m i no era decirle disculpa o no sé, no, viste, altanero como siempre.、Uh -huh. eso yo, Por eso me dio una impotencia u n porque esto es algo de nunca terminar.、Uh -huh. este, Ni siquiera este...、Eh... Hemos iniciado el juicio civil este, y él ya está como si nada. Mónica, buen día. Juan de Piante, saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?、Eh, ¿quién, ¿Quién habilitó esa, esa posibilidad de que vuelva a tener el carnet? O sea, ¿quién le, le, le bajó la pena? Yo supongo que e tránsito en la municipalidad. A mí no me dieron. Pero... Yo tengo, ahora estoy citada con el, con el abogado nuestro que. Claro. Que también, este, como nosotros le explicábamos a él, él tenía que decirnos a nosotros, notificarnos,、claro. de que hace tres años está manejando, porque nosotros todos estamos con una impotencia y algo de verlo a él manejando,、uh -huh. y, y una c r i s i s nerviosa, o vos no sabes cómo vas a actuar,、claro. si lo ves manejando.、Claro. Eh, Pero tiene que haber ¿Entendés? un fallo judicial para eso. La municipalidad no creo que tenga la, la potestad de bajarle la pena a un,、no、la tiene. A un condenado. Por eso debe,、claro. debe, debe, debe, debe estar un juez este, al tanto de esto. Y yo, yo ahora en estos días tengo、eh, ya una audiencia con el abogado porque yo quiero que me expliquen a mí cómo, cómo es, cómo se maneja, cómo logra. En su debido tiempo. Yo, nosotros nos dijeron que en, en La Plata él estaba manejando. No lo pudimos confirmar, pero se ve que acá, a, acá, e、eh, sí. t e s Y o supongo que la justicia, le, es como d e c i s vos, algún juez ha autorizado que él tenga el c a r n é Pero yo quiero, con el abogado, quiero que me explique. Porque él supuestamente es nuestro abogado, él tiene que estar al tanto de estas novedades. Porque si no, me da mucho que pensar, ¿viste?、Eh, Mónica, en el lugar que lo encontraron, ¿es el lugar de su, de su trabajo? Donde tenemos entendido que él tiene un local comercial. Sí, él tiene un negocio en la casa, allá en La, en la Palacio, pero sí.、Eh, sí, viniendo de La Palacio. Para acá, para el, para el centro, me encontró Romina.、Eh, ya no sé ¿viste, qué, qué decirle, pero estamos t o d o con esto estamos, ¿viste, nos cambió la vida a todos. Y con este señor que es t á e n un t ú m i d o no sabes qué, cómo actuar.、Eh, a, mí, a, mí me sorprendió, a mí me sorprendió mucho la, la publicación. Eh, sobre todo cuando vos ponés que tenía un carnet. Eh, eh,、sí. Personalmente lo he visto varias veces en,、sí. esa, en esa zona a Esteban Hodge, pero nunca manejando. Siempre no, no. él de acompañante, nunca manejando. Nunca lo vi、eh, conduciendo un, un vehículo, pero si ustedes lo tienen, por supuesto que, que tienen, tienen el dato.、Eh, digamos, no, vos tenés una audiencia. Ustedes tienen una audiencia judicial ahora para. Para asesorarse mejor, para interiorizarse mejor del, del tema? No, no, yo, lo, nosotros hablamos con el u i r r i r o que es nuestro abogado, y bueno, y estamos esperando que nos atienda. porque、Ajá. yo quiero, quiero que, me, que me explique él. Él, nuestro abogado, él, si él ya sabía que Jote estaba manejando a los tres años, ¿cómo no nos avisa a nosotros, es nuestro abogado? Él tiene que, una notificación, o si él no podía estar ocupado por su secretario, yo no, no, no sé bien. Y, y vos, cuando decís que Él tiene, que Esteban Hodge tiene vínculos con el poder o que tiene algunos contactos, ¿a qué te referís puntualmente? Y él siempre se manejó con. Vos imaginate que、eh, la muestra está en el juicio. Nosotros vendimos hasta lo que no tuvimos para poder traer un perito de Buenos Aires. Y él presentó siete peritos. ¿Entendés? Y después、eh, nosotros hem hemos presentado、eh, cantidad de, de, de papeles o de videos y todas esas cosas y, y nunca quedó, nunca se adquirió en, en claro nada. A nosotros desde el primer momento nos quisieron sacar del medio como que nosotros no estábamos en el lugar del accidente. Y nosotros estábamos detrás de mi hijo. Entonces,、eh, y eso nunca, nunca lo tomaron en cuenta. Después la velocidad que le dan a él. Llevamos a, lo, a los jueces al, a donde estaba el corralón e l auto de mi hijo. Un metro y medio tenía metido para adentro el auto del parante de mi hijo. De... Entonces vos me p o decís, é s d i r q ¿vas a ir manejando esa, a esa velocidad? Eh, está, nosotros estamos mirando la, estamos mirando la, la foto、eh, que están todos los jueces ahí, los fiscales también, del auto de tu hijo. Y es cierto,、eh, el auto quedó totalmente destrozado. Y también、eh, tuvimos la oportunidad de estar en el juicio, donde un perito、eh, dijo que el auto de Joss viajaba a 96 kilómetros por hora.、Eh, yo recuerdo que esa, que esa afirmación. Por supuesto que miré las caras de, de ustedes como familiares de víctimas de, de, del tránsito y no podían creer que un perito haya determinado que viajaba 96 kilómetros por hora cuando pasó lo que pasó. Con 96 kilómetros por hora, tranquilamente tenía la posibilidad de frenar o de ver que un auto sí, se iba a cruzar. Que, o tocar y que hubiera volcado, hubiera fallido alguno de, de mis hijos, pero.、Eh, Todos murieron por desprendimiento de órgano, mis hijos. Así que voy a imaginar el e impacto.、Uh -huh. Pero, bueno, todas esas cosas no se tomaron en cuenta. Lo del celular tampoco se tomó en cuenta. O、oh, casualidad que también lo, el celular cuando lo pedimos,、eh, él lo había perdido.、Eh, cantidad de cosas que te das cuenta que... Estaba todo acomodado, todo hecho, todo. Cuando nos dieron el dictamen, este, ni siquiera los jueces se presentaron. Nos, nos tomaron una audiencia y nos dijo una secretaria que no sé quién era, nos dijo cuál iba a ser la condena. Canté de cosas que, que, que se hicieron mal desde el principio. Nosotros、mm -hmm. no sabemos si él lo llevaron al hospital, hicieron、eh, el test de alcoholemia. Nunca nos mostraron nada.、Eh, esto está mal d e l momento cero. Pero nos agarró a nosotros todos este, con un shock emocional, imagínate. Que nosotros nos dejamos llevar y después reaccionamos todas las cosas que, que van pasando y ahora esto. Y ahí lo ves al Señor manejando por la ciudad. Este, No sé qué más es.、Eh, no, simplemente queríamos escucharte y queríamos escuchar la, las voces de, de las víctimas, de, de familiares de víctimas del tránsito, porque nos parece、eh, que, es, que es importante no solamente、eh, que ustedes se, se manifiesten a través de, de las redes sociales, sino que cuenten en primera persona. ¿Qué les pasa a ustedes como víctimas del tránsito? Y en una ciudad como Santa Rosa, que a las personas te las cruzas habitualmente, no es t o no es、eh, una ciudad grande, no es Buenos Aires, no es Córdoba, no es Mendoza. Esta persona vive、eh, o tiene un negocio a no más de 15 cuadras del centro, donde ustedes también tienen un negocio, y digamos, te cruzas todo el tiempo.、Eh, creo que en algún momento te lo he preguntado, pero te lo vuelvo a, a preguntar para, para que le cuentes a la audiencia. Desde el momento que ocurrió el siniestro vial fatal, donde murieron seis personas, todas、eh, familiares tuyas,、eh, nunca, nunca tuvieron un contacto con la familia h o t s por lo menos、eh, telefónico.、Solamente, no, no, no, de disculpa ni. ni Nada,、no、sé, cero. Que nosotros hubiéramos, este,、eh, no sé, actuado de otra manera. No, no solamente、eh, a días, ponerle al mes, antes que yo iniciara el juicio,、eh, ellos mandaron una persona a mi local este, a ofertarnos dinero. ¿Y dinero、antes、para qué? Y Para que yo no hiciera juicio, para que yo calmara todas las cosas y no hiciera todas las movidas que hice. Cuando vos tenías seis personas fallecidas. Cuando yo tenía así mis dos hijos y mis tres nietos, y mi no era embarazada. Embarazada,、también. claro. Bueno, q u i z á también、padre? eso es el reflejo de, de con quién te、y、ibas a enfrentar、personas. en el juicio. También、eh, claro, tenía mucho sí, que ver eso. Como, como yo seguí con todo, con las marchas, con todas las cosas, con ustedes que me apoyaban, entonces él, obvio que te iba a sacar. El doble de las cosas que yo presentaba él era el doble que ellos podían tener. Totalmente.、Eh, ¿No les queda otra de ahora que recurrir a alguna queja、eh, judicial sí, sí, voy, con el abogado?、Sí. Lo único que les queda. Por eso yo tengo una audiencia con el abogado. Según el abogado, dice que la justicia, este, hay una nueva ley que te permite、eh, volver a manejar a los tres años, tres años. Pues claro. Aunque tenga siete sí, de inhabilitación, debe ser aunque tenga siete de inhabilitación. Así que vos podés salir, matar a cualquiera, y bueno, y, pues, a los dos o tres meses ya, ya podés volver a manejar. No, no, no entiendo yo eso todavía. Sí,、no、también, también hay que ver cómo, cómo determinan la buena conducta, digamos, a, a qué se ¿Qué refieren con la, eso. Eso también me lo pregunto: ¿qué es la buena conducta? ¿Qué sería? No, no, no la entiendo cuál sería la buena conducta de él. No sé, haber caminado. Da gracia a Dios que camina, que, que nosotros en, en un momento de, de coso, de, de impotencia, eh, eh, haber actuado de otra manera. No sé, yo igual este, todos los 25 de diciembre este, le recuerdo a él.、Eh, con un a f i c h、eh, e o con. Una pintada o siempre yo le recuerdo el 25 de diciembre va, mató seis personas. Yo solita voy y me, es la impotencia que tengo. Bueno, también es tu、y、derecho, s Sí, al señor no lo he visto porque tampoco sé, sé cómo actuaría si lo hubiera manejado.、No, no, yo a él no lo veo desde. La última vez en el juicio. No sé cómo actuaría, qué me pasaría al verlo manejar. No, no, no sé. Bueno, Mónica,、eh, gracias por tu tiempo, gracias por, por prestar tu testimonio y, sobre todo, en un momento así, conocemos,、eh, sabemos del, del caso y también queríamos tener la palabra de ustedes como, como víctimas,、eh, como familiares de、sí. víctimas,、ah. porque nos parece interesante. ¿Qué pasa con la vida después de una situación como esta, que es una situación tremenda de perder a, a seis personas de, de la familia? Así que te agradecemos mucho por tu tiempo. Si quedó sí, algo por decir, te escuchamos. Sí, este, me olvidé mirá, con o t de o s t o o me l v i decirte é d que también nos enteramos hace poquito, ahora no sé, cuatro meses, que él no tenía s e g u r o Ajá. Él, en el, el momento del accidente, no, pre, no tenía seguro. Allá por el 2018, estás hablando. Exacto, no tenía seguro cuando ocurrió el, el accidente. A mí me habían dicho, a mí me habían dicho por un mensaje de texto que averiguara que él no tenía seguro. Y yo se lo dije al abogado, que se fijara bien, porque de buena fuente a mí me habían dicho de que él no tenía seguro. Sí, y eso es fácilmente de detectable. Obvio、se、que es detectable. Miran, miran la patente del auto y eso, se dan cuenta. Y tras de eso estaba vencido. Pero ¿qué pasó? Ellos、eh, hicieron toda la movida ahí, tramollaron y, y dijeron que sí, que él, él mostró el carné.、Claro. Pero no tenía, en el momento del accidente, no tenía c a r n é El carné estaba vencido. Así que. Si hubiera sido todo como correspondía, hubiera sido de otra manera el juicio. Ya no t en e r canal, r e supongo yo, hubiera sido otra condena, otra. Pero bueno, ya te digo yo que todo esto se tapa、eh, por la impunidad que tiene él. Y porque hacen, la familia ¿viste? tiene todos esos contactos y obvio que bueno, y taparon todo. Bueno, Mónica, bueno, muchas gracias. Que la justicia divina se encargue. Sí. Sí, en no, es, eso no, no, o sea, no queda otra que pensar así. Pero bueno, acá, sí, sí, acá、no、en la、otra. parte terrenal es otra, es otra cuestión y acá lo deciden personas. Por eso es sí, que sí. Queríamos, queríamos escucharte. Lamentablemente.、Eh, gracias, Mónica, por tu tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Por favor.、Hasta、Mónica. Mónica s i d r a c es、eh, familiar de víctimas del tránsito. Murieron seis personas en el accidente de Navidad de 2018, cuando Esteban Hotz,、eh, sobre la ruta 5 y 7,、eh, ahí cerca, muy cerca de Anguil,、eh, chocó de costado al auto donde viajaban seis familiares de Mónica. Mónica s i d r a c es parte de la familia s i d r a c Palacio, porque en ese accidente murieron. Familiares de Siderac, pero también familiares de Palacio, están denunciando que Esteban Hotz tiene carnet de conducir desde el año 2021 y esto ocurrió en el 2018.